Mauro, buen día. Buen día, Pali, buen día al equipo, buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Hola, bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Una mañana espectacular después de la lluviacita de la madrugada y de hace un ratito que se cayó un chaparrón, pero no duró más de minuto y medio y ahora en este momento no está lloviendo en Santa Rosa. Pero te digo que está con algunas, con algunas lagunitas pequeñas, con algunos charquitos. Este, está bastante agradable la mañana, aunque te esperan... Temperaturas altas, sobre todo en las semanas. Sí, sí, tal cual, Mauro. Y la probabilidad de lluvia eh, para hoy es alta, así que es probable que ese chaparrón se repita. Y mira, está mm. todo bastante cubierto, mm. pero como está de linda la, el clima, la temperatura y este el ambiente, ojalá que se quede así sí. o oh, sin llover demasiado. Pero te digo que anoche me despertó eh, la lluvia eh, cinco y media de la mañana. Sí. Más o menos cinco y media, estuvo lloviznando, eh, me había olvidado la bicicleta y la ropa afuera, así que lo primero que hice fue levantarme e ir a, a meter todo adentro, y eran más o menos cinco y media de la mañana, un chaparrón importante, no sé si estaba previsto que lloviera anoche, por lo que había leído, la lluecita se esperaba para recién para mañana, martes a la noche, pero bueno, se amaneció así la, la mañana, y hoy... antes de que usted, en realidad ustedes ya habían arrancado, eran ocho y diez más o menos, y se cayó otro chaparrón en Santa Rosa. Ahora está bastante lindo, como les decía, con algunas pequeñas, este, algunos pequeños charcos, y la mañana está espectacular para andar callejeando por ahí. Bien, Mauro ¿arrancó informativamente marzo el año? 20, sí, la verdad es que sí, aunque bueno, lo que va a ocurrir hoy al mediodía, cerca del mediodía, este, creo que va a ser eh, un, este, como una un punto de, de iniciación de una lucha que siempre las mujeres llevan adelante y tiene que ver con el reclamo de las casas. ¿Por qué? Porque después de todo lo que ha pasado con los sorteos de las casas sociales en Santa Rosa, un grupo de madres, sobre todo mujeres. madres de, con hijos a cargo, eh, decidieron organizarse, reunirse primero a través de grupos de, de WhatsApp y ahora ya convocando directamente a hacer una un reclamo puntual en el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, va a ser cerca del mediodía, eh, pero ya lo podemos adelantar porque este nos lo han confirmado de esa.. De esa manera se van a contar un poquito antes. Y el reclamo puntual tiene que ver con algunas desigualdades en la elección de las personas eh, que están esperando una casa y que las designan para determinados segmentos. Recordemos que el, el gobierno provincial decidió a partir de este año, o del año pasado en realidad, eh, adjudicar las viviendas a través de sorteos. Que eso también... trae un poco de claridad y de transparencia eh, en la adjudicación de viviendas, pero, como todo tiene un pero, también eh, la designación de las personas que van a ser adjudicatarias eh, eh, de casa en los distintos segmentos tienen que ver con las condiciones de cada una de las personas. Pero lo que dicen este grupo de, de mujeres es que, No están atendiendo algunas cuestiones puntuales, sobre todo de situaciones muy extremas que hemos escuchado aquí en Radio Kermés, mujeres con siete hijos, mujeres con, este, algún, algún chico o alguna chica con alguna dificultad, eh, mujeres que están viviendo en lugares, este, no, no habitables, y todas esas situaciones llevan a que, este, Hay algunas desigualdades eh, hasta en un, una decisión política que podría llegar a traer algo de transparencia. Por eso es que han decidido hoy juntarse y veremos si esto se puede ir, se va a repetir en el tiempo, pero te digo que hay un grupo importante de, sobre todo de mujeres, hay algunos hombres. Que, que están a cargo de hijos que también quieren reclamar, pero también hay que entender que los tiempos laborales por ahí no, no ayudan para eso, eh, lo van a hacer en el IPAV, veremos si hay alguna respuesta oficial a, a esto que va a pasar hoy cerca del mediodía. Pero más allá de esta de esta convocatoria de hoy, esto se viene analizando desde hace mucho tiempo, sobre todo pensando en que hay muchas personas que hace muchos años están anotadas en el IPAB Eh, otras que hace mucho menos, meses o algunos años, y, y el sorteo es eso, es un azar y te puede tocar como no. Lo que están pidiendo es que se atiendan algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con las necesidades reales de una casa social. Bien, Mauro. Bueno, así que eso cerca del mediodía va a ser. Sí, exactamente. Bien. Por eso nosotros vamos a estar comentando esto durante la mañana, pero ya podemos afirmar que que hay una. Ya podemos adelantar que va a haber una una concentración ahí en el IPAP a partir del mediodía. Bien, eh, bueno, estarás con eso y con algún otro tema que surja en la mañana. Lo que lo que surja lo vamos contando, pali. Bueno, dale. Eh, buen anticipo, Mauro. Nos reencontramos luego. Dale. Hasta luego. Bien, nuestro cronista de este.